Así lo informó el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa. El programa gratuito Fin de Curso busca promover la actividad turística en la temporada baja y garantizar el viaje de egresados a los y las estudiantes de la provincia. Desde Tecnópolis, el funcionario anunció la extensión de la iniciativa para los egresados 2022 que podrán viajar en septiembre, octubre y noviembre a la playa, la sierra o diferentes destinos rurales. aumentaron la tarifa de taxi en Berizo. Según lo aprobó el Honorable Consejo Deliberante, la baja de bandera, que se encontraba en un monto de 70 pesos, se eleva a 100, en tanto que la ficha pasara de costar 7 a 10 pesos. Los conductores ratificaron el acuerdo por descuento a jubilados que rige dentro de la franja horaria que va desde las 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, como así también para ir a centros asistenciales, está vigente las 24 horas. Un servicio que informa más cerca. Se realizará un operativo interministerial en San Carlos. Hoy se desarrollará un operativo interministerial en la localidad de San Carlos. Allí, los vecinos podrán llevar a cabo diferentes trámites como el DNI, planes de ANSES, vacunación COVID-19 y calendario, IOMA y PAMI. El operativo se realizará en el predio de 146 y 528 desde las 10 de la mañana a 2 de la tarde. Habrá agentes del Ministerio del Interior, Desarrollo Social, Trabajo, Salud, Justicia, entre otros. Desde el Ministerio de Salud aclararon que el operativo de la cartera se centrará en la campaña de vacunación contra el coronavirus. La temperatura mínima para hoy en la región es de 7 grados y la máxima de 16